Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y todas, esto es Hora Libre en el Barrio, somos el programa REC y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires en el nivel inicial, primario y secundario y en este momento estamos haciendo radio desde casa. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿y a él? ¿Vos cómo estás? Bien, por suerte todo bien. ¿Nos querés contar qué tema vamos a compartir hoy? Dale, hoy vamos a hablar de medio ambiente. Todo aquello que nos rodea, el cielo, el suelo, el agua, las plantas, los animales y el resto de las personas que se encuentran donde vivimos conforman el medio ambiente. No solo tiene que ver con la naturaleza, sino también con lo que, como habitantes de este mundo, hacemos con ella. Claro, por eso este tema nos debería interesar a todos y todas, ¿no? Exacto. Es un tema que a los chicos y las chicas de nuestras escuelas les interesa mucho. El cuidado y el desarrollo sustentable de nuestro medio ambiente es una responsabilidad que están decididos a tomar con seriedad. Te cuento que el año pasado, en sexto grado de la Escuela 19 del Distrito Escolar 11, Fragata Libertad, nos dedicamos a estudiar lo que sucedía en la Amazonía brasilera y pudimos hacer un resumen muy interesante. ¿Querés escucharlo? Dale, escuchemos. Amazonas en peligro Uno de los fenómenos más impactantes hasta ahora es el Amazonas, o el pulmón del mundo. Los expertos alertan que las causas principales del incendio son la deforestación y la actividad agropecuaria. Pero el presidente Bolsonaro acusó sin pruebas a la ONG. No solo el incendio afecta a Brasil, también afecta a las regiones amazónicas de Bolivia, Paraguay y Perú. El G7 aprueba un fondo de 22 mil millones de dólares Para ayudar a combatir los incendios en el Amazonas Pero el gobierno de Brasil rechazó la ayuda Si perdiéramos el Amazonas perderíamos más de 4 mil especies de plantas Más de 6 mil especies de animales Y cerca de 300 grupos de indígenas El principal regulador del clima de Sudamérica La mayor cuenca de agua dulce del planeta Uno de los mayores almacenes de carbono del mundo Si el bióxido De carbono se libera a la atmósfera, acelera el cambio climático. Por eso lo que sucede en el Amazonas nos afecta a todos. Otras razones para salvarlo. claro, Pau. Sí, fue el resultado de un trabajo grupal en el que investigaron en internet, miramos mapas para ubicar las regiones, reconocimos la fauna en peligro y debatimos sobre la importancia de que el desarrollo económico de un país sea sustentable y no a costas de la salud de su pueblo y del mundo entero. Qué interesante, es un tema muy importante. Sobre todo porque lamentablemente se sigue actualizando con los incendios en humedales, por ejemplo. Tal cual, es importante que sea un tema presente en la escuela. Cuidar el medio ambiente es vital y la sociedad entera debe tomar conciencia sobre esto. ¿Y cómo podrían colaborar los chicos y las chicas? Mira, hicimos un trabajo al respecto. ¿Querés escucharlo? Dale. Dentro de poco, todos nos vamos a morir por el calentamiento global. Por eso, todos podemos ayudar para tener un mundo mejor. Acá les dejamos unos tips. No tirar basura al agua y también intentar no generar tanta basura. Con los paquetes de galletitas y eso, limpios y secos, ponerlos en una botella y hacer ecoladrillos. Lleva una botella reutilizable siempre en tu bolso, cartera, mochila o lo que tengas. No usar sorbetes y si usas que sean de cartón o metal. Dejar de tirar las colillas de cigarrillos a la vía pública. Todos podemos acabar con el calentamiento global poniendo nuestro granito de arena. Actividades como esta permiten que los chicos y las chicas puedan aprender pero también reflexionar. Saber que pueden ser los protagonistas del cambio necesario para evitar un mundo más seguro. Entonces, ¿qué les podemos proponer a quienes nos escuchan hoy? Hoy la propuesta tiene dos partes. Por un lado, buscar información sobre los incendios que se vienen sucediendo en Argentina. Por ejemplo, en el Delta del Paraná. Con todos esos datos, pueden ordenarlos en un mini informe periodístico de un minuto. Recuerden las cinco preguntas que no pueden faltar. ¿Qué pasó? ¿Quién o quiénes son los protagonistas? cuándo, dónde y cómo sucedió. También pueden buscar datos sobre el proyecto de ley de humedales y tratar de hacer lo mismo que en el último audio que escuchamos. Transmitir un mensaje breve que intente concientizar de la importancia de esta ley para nuestro medio ambiente. Este formato lleva el nombre SPOT y pueden grabarlo. Muy bueno, Pau. Ojalá aprovechen los días en casa para compartir los resultados con amigos y amigas y entre todos y todas logremos cuidar nuestro medio ambiente. Hasta la próxima.